¡Ey, Carlucas! ¡De c a r t a que viene la gorra! ¿Qué? ¿Qué? Llegó la ley con el dedo en el gatillo Tirando puertas de una se m a n の緑の緑の緑 e 緑の緑の緑の el 緑の緑 l 緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の n の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の��� a � a � a ��� a ��������������� e �� 何であんなにしょっちゅう。 el llevo ojo de la b o l s a eh. Llegó la ley con el dedo en el gatillo Tirando puertas de una se mandó Y fue ese s u e r t el que la bolsa se llevó En el informe policial Que esa mañana pasó Nadie habló ni se enteró De la bolsa que se llevó en el informe policial que esa mañana pasó. Nadie habló ni se enteró y con la bolsa.